¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andas? Buen día para vos y la audiencia. Bueno, eh, Claudio, eh, nada, te llamamos para ver qué novedades hay a esta hora、eh, de la búsqueda del joven Fabio Bazán,、eh, que lleva desaparecido más de una semana. Eh, bueno, eh, novedades positivas desde policía,、eh, lamentablemente no le podemos brindar,、uh -huh. eh, dado que no hemos dado con el paradero de, de, de Fabio Bazán.、Eh, si continuamos con las diligencias, como lo venimos haciendo desde un principio, Eh, eh, teniendo en cuenta ya que, que hace más de una semana que él ha desaparecido、eh, y bueno y, y nos interesa、eh, dar con el paradero de él lo más pronto posible son、mm. culmines la s hora s que, que van pasando día a día y si no lo encontramos、eh, por ahí eso puede perjudicar su salud o demás y ver que en qué situación por ahí lo podemos llegar a encontrar、claro. eh, nosotros tenemos la esperanza de encontrarlo Eh, bien y con vida, y ojalá que, que las hipótesis que manejamos por ahí no sean eh, eh, el resultado.、Eh, si bien es de público conocimiento que hemos hecho diligencias judiciales,、eh, varias, varios a a s v r i allanamientos,、eh, hay programado otras diligencias ordenadas por, por la Fiscalía a cargo del doctor c a s e n a v i y Selva Pachi,、eh, mm -hmm. que l l e van a、eh, van dirigiendo la, la investigación.、Eh, Eh, bueno, nosotros continuamos con los rastrillajes,、eh, sale una información, eh, eh, el vecino el ciudadano del barrio o algún allegado que se entera algo、eh, que se anda comentando o bien、eh, algún rumor nosotros、eh, en, le damos la importancia que eso amerita y bueno, y lo chequeamos.、Mm. Eh, para esto están abocados、eh, oficiales jefes superiores, todo el personal de calle de la segunda. Este, por supuesto, sin descuidar también lo que corresponde a la prevención y demás, hay un grupo desafectado de comisaría que, que, que se aboca a esta investigación, como así también se complementa el trabajo con, con Sección CAN, e Brigada de Investigaciones, Grupo Especial.、Uh -huh. eh, t es Así l e a s que ya venimos de varios días de rastrillaje、eh, y hoy, hoy se estaría volviendo a chequear un sector、eh, De, detrás del relleno del asentamiento en dirección hacia Duval,、eh, siempre estos últimos días ya contando con la, con la colaboración y la asistencia siempre de algún familiar directo,、eh, tíos, tías、eh, que, que colaboran y, bueno, y brindan. Eh, la información que les va llegando también、eh, como así nos han acompañado en los rastrillajes por supuesto claro eh, claudio、eh, q u é pudieron averiguar de esa supuesta pelea que él habría tenido unos días anteriores、eh, lo chequearon eso、eh... s í bueno hay información que le ha llegado a la familia lo hemos documentado、mm. eh, eh, con los testimonios y demás pero fehacientemente、eh, no podemos dar con alguien que diga si、sí, yo estuve presente en el momento de la de la agresión, de la、mm. pelea,、eh, todos saben que lo vieron,、eh, la hipótesis de que había tenido una pelea con alguien、eh, y, y posteriormente una, una segunda pelea también,、eh, o, o por ahí hay gente que se está relacionada, refiriendo a la primera pelea y,、mm. y, y bueno, y estamos en, en, ese,、eh, en esa cuestión. Por supuesto, los involucrados aquel que vio algo que, que por ahí puede comprometer a otro, Este, por ahí en este momento no está decidido hablar、claro. eh, y bueno es un trabajo fino que policía、eh, paso a paso、eh, esperemos lograrlo y, y, y bueno y darle、eh, la, la, el resguardo y a ese testimonio correspondiente、eh, a través de De las facultades que tiene la justicia. Claro.、Eh, recién decías que siguen todas las pistas que aparecen y que le, le llegan、eh, por distintas fuentes a la policía.、Eh, ¿La familia estaba pidiendo algún rastrillaje en particular、eh, que se haga en alguna propiedad rural donde él iba a c a z a r、eh, No, eh, puntualmente donde él iba a c a z a r no. Donde、mm. eh, eh, hay. se ha hecho referencia de, con, de una persona con la cual habría tenido un inconveniente,、uh -huh. este, inconveniente que todavía, como te decía, no lo hemos podido documentar f e c i e n t e m e n t e si sería el autor o no de esa golpiza,、uh -huh. este, pero bueno, está todo a manos de, de la fiscalía y, y paso a paso nos van disponiendo y vamos coordinando las diligencias a, a seguir.、Claro. Eh, no, es, no es hacer.、Eh, Eh, un registro domiciliario, registro vehicular o, o demorar a una persona por demorarla,、eh, sino lo que tenemos es que documentarlo, documentarlo y tener、eh, indicios fehacientes que nos lleven a, a tal fin, a, a justificar esa erupción、eh, eh, en un domicilio. Claro, sí, sí, además ustedes son auxiliares de, de, de la fiscalía, así que tienen que cumplir las órdenes que da el fiscal y, y ver para qué lado、eh, va, avanza la investigación. Sí, sí, por eso, por supuesto nosotros、eh, cualquier hipótesis que va manejando, que va surgiendo y demás,、eh, la transmitimos de inmediato eh, eh, y, y si es de urgencia la vamos chequeando mientras que se va noticiando la, la fiscalía.、Eh, y bueno, ahora、eh, por ahí,、eh, por la impronta policial,、eh, si tenemos sospecha de algo o queremos reforzar、eh, Eh, un rastrillaje o una, una investigación lo vamos haciendo. Eh, eh, bueno, hay distintos distinto llamados y demás, la gente está colaborando,、eh, pero bueno, puntualmente、eh, esperemos recibir la, la, la, un, una mejor colaboración respecto a esas...、Eh, a esas supuestas agresiones、eh, y que serían pocos los que podré, podrían brindar ese testimonio. Bien,、sí. Bien, Claudio,、eh, no sé si quedó algo, sino gracias、eh, por compartir esta información. Sí,、eh, no, nosotros para, para tranquilidad de la familia、eh, estamos tan preocupados también como, como ellos de, de poder dar con Fabio, este, pero con el correr de, de los días、eh, se. se van a, a, agotando los lo llamados y demás,、eh, pero bueno, no vamos a bajar los brazos y, y tenemos que encontrarlo,、eh, con colaboración de, de la gente del barrio, de la ciudadanía.、Eh, como yo he dicho en algún otro, en algún otro reportaje, eh, eh, es un chico que estaba teniendo problemas con el consumo,、eh, lo, lo, tal así lo refirió la abuela que hace la, la denuncia el, el día 27. Eh, de, del 27 que no lo ve este, y,、eh, y bueno y que lo había visto lastimado y demás entonces、eh, por ahí no es descabellado pensar de que podría, podría andar en otro lugar donde no ir donde nosotros lo estamos buscando、eh, nosotros lo estamos buscando en el lugar donde él se desenvolvía normalmente、eh, en, el, en el barrio、eh, en el barrio de, donde se domicilia en la zona en la zona norte noroeste de la ciudad, en lo que es el relleno sanitario,、eh, todo ese la, el sector del asentamiento, son todos lugares que él normalmente, a s i duramente y diariamente se, se desenvolvía, era raro que por ahí salga, por eso es del, el hermetismo de, de que... De que por ahí más de uno se cierra en que no podía estar en otro lado.、Claro. Eh, por ahí desvariando,、eh, desorientado, agarró para otro lado y está en otra, en otra ciudad.、Claro. Eh, así que no hay que des descartar nada. Bien, bien,、eh, bien, Claudio, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes.